Enfoques Estas son las voces de la semana Las voces de este Enfoques Vinimos hoy a la mañana a consultar las razones por las que no perseguimos nuestros haberes y el estado de la obra social que que no está funcionando bien, como todos saben. Un gobernador recientemente electo que en plena campaña electoral habló de que Chubut era la provincia mejor administrada del país. Y nosotros muchas veces nos encontramos trabajando en restitución de derechos cuando los nuestros están vulnerados. Se pueden hacer en parejas, juegos que se hacen grupales, hay algunos juegos que son comunitarios. Primero empezaron negando la situación, diciendo que era una estrategia electoral, que era una movida armada. Contento, feliz, de volver al territorio, de, de caminar todos los candidatos, abuelos. El objetivo principal que tiene es la creación de esta red de medios alternativos. Enfoques Chubut. La obra social de los y las trabajadoras estatales de Chubut depende de un ente que reúne los aportes previsionales y con el que se pagan las jubilaciones, entre otras cosas. Este martes 16 de julio por la mañana, a más de 10 días de comenzado el mes, los y las jubiladas siguen sin cobrar su sueldo y por eso decidieron entregar una nota en ceros y realizar una permanencia. Leo pi secretario general del sindicato docente de Chubut, acompañó a las jubiladas actives y esto nos contaba sobre ceros, el ente que regula las jubilaciones, que es la obra social de los y las trabajadoras estatales. El Instituto de Seguridad Social y Seguros es eh, la entidad que se encarga, digamos, de la situación social, entre otras cosas, de lo que tiene que ver con las jubilaciones. Eh, también depende de él cero que es nuestra obra social creada en el año 1976 la obra social obligatoria para todos los trabajadores este, en ejercicio y, y retirados de la, de la provincia del chubut este, para lo que tiene que ver con la administración pública es en ese sentido en que lo, se está dando un atraso en el pago de haberes jubilado que los jubilados hayan elegido ese lugar como este el lugar donde se desarrollan sus protestas, ¿no? Básicamente por ser ese el ente gubernamental que nuclea su, su sector o, digamos, administrativamente su sector. También charlamos con les jubilades actives que realizaron la permanencia este martes 16 de julio hola soy daniel Duré, estamos acá con un grupo de jubilados y jubiladas en la, en la sede de cero vinimos hoy a la mañana a consultar que las razones por las que no percibimos nuestros haberes y el estado de la obra social que, que no está funcionando bien como todos saben le eh, abramos un acta donde quedó sentado nuestra nuestra preocupación y nuestro deseo de que si esto continúa y vamos a tener que iniciar algunas medidas legales que nos que nos puedan este, asistir en nuestro derecho y eh, la su nos ha expresado que eh, no tiene información ni de fecha de pago ni de las razones por las que no se realiza el pago porque los de los eh, haberes que de los saberes de, de todo el mundo, se retiene para la jubilación y y no se, y se desconoce el estado de la caja, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Estamos ahora decidiendo si nos quedamos o, o, o iríamos y volveríamos mañana por una respuesta. Sí, nos encontramos en asamblea los jubilados, eh, representantes de diferentes, no solo docentes, eh, jubilados de la provincia del Chubut, empleados provinciales que, bueno, que al día 16 de julio no cobramos nuestro sueldo. Eh, además de tener eh, serios problemas con la obra social, estamos esperando cobrar eh, y lo más terrible de todo es que no tenemos ni fecha posible, ni fecha probable eh, y no existe una información concreta de cuándo nos abonarán nuestros saberes. Eh, la subdelegada mmm, Dice que bueno que no desconocer los motivos y la fecha posible de pago, así que nosotros eh, estamos acá en Asamblea definiendo acciones para seguir y ver eh, qué, otras, qué otras acciones realizar por el incumplimiento de, de, del pago en tiempo y forma y e iniciar acciones legales. Eh, esto está sucediendo en, en toda la provincia, Eh, nos declaramos en situación de emergencia Hay casos de compañeros que tienen problemas de salud Que no pueden usar la obra social porque está cortada Y no pueden pagarla hasta hacerlo de devuelto porque no han cobrado Por lo tanto se genera una situación de absoluta vulnerabilidad Para con nosotros eh, Le pedimos al gobierno atención Y exigimos el, el pago inmediato de, de, de, de nuestros saberes Y la recuperación de nuestra obra social Que no debería por qué Eh, tener eh, ningún desfasaje económico porque recibe el aporte o sea, cada un eh, jubilado cada un pasivo recibe el aporte de tres activos, o sea, de tres personas que están eh, aportando a la caja, al igual que lo hacemos nosotros todos los meses, así que eh, bueno, manifestamos nuestra absoluta preocupación y exigimos el pago inmediato Enfoques la comunicación es un derecho humano esencial. El Ollo, Chubut. En la mañana de este jueves 18 de julio se realizó un corte de ruta en el Puente Salamín, en El Hoyo, con trabajadores estatales y jubilantes actives que siguen sin recibir sus salarios. Esta situación pone de manifiesto la problemática económica de una provincia cuyo gobernador prometió justamente buena administración. Charlamos con los dirigentes sindicales que acompañaron la medida, Luciano Taladriz de Ate, Comar Candina, quien explica así la situación. Bueno, aquí estamos en la ruta 40 en la localidad de Loyo a la altura del puente Salamín haciendo un corte de ruta a los distintos sectores de la administración pública de Chubut nucleados en ATE reclamando por el pago de haberes que al día de hoy, 18 de julio en algunos sectores todavía no se ha realizado fundamentalmente el reclamo tiene que ver con los compañeros jubilados que todavía no cobraron su jubilación y distintos sectores del Ministerio de Producción Ministerio de Familia los compañeros judiciales y de legislativos así que aquí estamos en la ruta eh, volanteando y difundiendo este reclamo en una provincia de las más ricas del país que no puede afrontar mínimamente el pago de salarios de sus trabajadores un gobernador recientemente electo que en plena campaña electoral habló de que Chubut era la provincia mejor administrada del país y el resultado de eso es que hoy no pueden afrontar sus compromisos con los trabajadores en la zona cordillerana de Chubut que es donde estamos la economía regional de los comerciantes y los pequeños productores eh, se mueve fundamentalmente gracias a los sueldos de los estatales que representa un 80, un 90% de los trabajadores en esta zona así que hoy eh, la crisis eh, no solamente complica la economía familiar de los estatales sino también de toda la comunidad seguimos acá en reclamo de nuestros derechos y le decimos al Gobernador y al Ministro de Economía que cumplan con sus obligaciones de pagar a los trabajadores por su tarea ya realizada. Además, reclamamos que se paguen los aumentos pactados en paritaria y el funcionamiento de la obra social ceros. Enfoques tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. Bariloche, Río Negro. La semana pasada, trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia marcharon por las calles de Bariloche exigiendo, entre otros reclamos, la regularización de las y los contratados con la modalidad monotributo. Conversamos sobre esta situación con Francisco Espadano, operador sociocomunitario de la CENAF. Yo soy Francisco Espadano, soy trabajador de, de la SENAS, cumplo la función de operador socio comunitario. Hace siete años trabajo ahí, estuve en varios programas. El tema ahora es el, los monotributos, pero antes eran las becas de capacitación, le llamaban, que era un era una precarización laboral. Cobrabas en ese momento, no sé, yo empecé cobrando 2700 pesos en el 2012, 2013 y después pasé a contrato, pero siempre mucho menos las becas. Y ahora está cuando logramos la batalla después del el el 16 que nos juntamos a asamblea y debatimos un montón pudimos cortar el tema de las becas que pasaron a contrato ahora y están por pasar a planta permanente pero se modalidades de monotributo actualmente tenemos 20, aproximadamente 22 trabajadoras y trabajadores solo en Bariloche que están en esta situación de monotributo y ellos se están haciendo cargo de, de esa plata que es mucho menos creo 18 mil pesos un profesional se están haciendo cargo de lo que es ART obra social todo lo que los derechos laborales esto que no no, no tiene aporte y contribución lo, lo pagan ellos y bueno y cómo está actualmente la situación es muy jodido. Y la verdad que tenemos trabajadores que hacen un tiempo, yo creo que un año, trabajando ya en bueno monotribu con monotributo más y hasta esto a veces le adeudadan el pago de a tres meses de la deuda de pago y una eh, es sinceramente muy mucho riesgo trabajan para el estado y en una institución que no es menor que garantiza derecho o, o su competencia en la garantía de derecho protege a niño y adolescente y a la familia también y nosotros muchas veces nos encontramos trabajando en restitución de derechos cuando los nuestros están vulnerados y también algo que no es menor el maltrato también esto de cuando van a preguntar los compañeros o compañeras sobre su, su situación laboral, para insistir, para que esto salga más rápido o si no descansa mucho, que son compañeras pero toman una postura que es el área del Departamento de Recursos Humanos, no sé, frases como agradece que sale esto o ni lo sueñe, y eso lo tomamos con un maltrato y muy serio cuando nosotros trabajamos con eso muchas veces con el maltrato de, de familiares, de parejas, de instituciones, tenemos las responsabilidades locales actualmente y no sé si no, no hay no ha habido renuncias así o, o ánimos de son tres coordinadoras locales que están en diferentes con diferentes especialidades una conflicto con la ley penal otra coordinadora de instituciones de los Kaina y todos estos programas del PAE y la otra es coordinadora de fortalecimiento familiar de los equipos territoriales pero las tres son coordinaciones generales o sea las tres tienen incumbencia en todo tienen firma las tres y después el área de recursos humanos yo le doy una responsabilidad bastante importante y el plantel provincial ha renunciado y lo que se sabe sí, todo lo que es subsecretaría y eso y coordinaciones del programa a nivel provincial ha renunciado y bueno, esto habla también de lo que está sucediendo de hasta dónde se sostiene esto algo que yo quería contar particularmente me tocó a mí que estoy acompañando a un joven en el programa PAE que es ese que después el egreso de hogares una ley nueva que se reglamentó el año pasado en noviembre propone un acompañamiento de un referente socioafectivo que va a trabajando su proyecto de vida, su autonomía a partir de que ingresa en Cainas y después de los 21 años luego le egresa muy complejo, muy complejo porque al ser un programa nuevo y como algo que no se hacía antes y los chicos y las chicas salían de bares, no tenían nada a dónde ir se las arreglaban, sucedió acá una parte que tenemos que comprender que esto un derecho nadie te lo puede quitar ni te lo otorga el derecho es, es tuyo y te lo reconocen o te lo vulneran y esto viene a reconocer derecho, este programa esta ley y es complejo que primero primero los, los destinatarios, las destinatarias lo comprendan, que es su derecho, y es los trabajadores, las trabajadoras y estas autoridades también. Y me pasa hoy en día que uno de los jóvenes, por deudas de alquiler de, un, de una ayuda económica por parte de la SENAP, eh, lo desalojan. es eh, bien desalojar un pide 18 años que está catalogado como joven sin cuidado parental. Esto significa que no tiene a nadie. Que a mí me gustaría que esto sea fuertemente denunciado porque no no no pueden dejar al pibe, eh, se lo vulnera y revictimiza al dejarlo como deudor ante de propietario, ante los demás inquilinos, a, para él mismo, para su pareja, Entonces, es complejo. Bueno, imagínate, nosotros estamos en esas situaciones que son sumamente complejas, riesgosa para nosotros también y muy movilizante porque si hay trabajadores o trabajadoras que no lo hacen desde un lugar también de militancia, también el contacto permanente con niños, niñas, familias, se termina vinculando y es imposible evitarlo más allá de la distancia óptima que te piden yo creo que es importante que la sociedad entienda que la importancia de los derechos y bueno y aparte de la sanidad y el derecho de los trabajadores desde ese lado también sumándonos nuestro laburo es lo que hace como estemos como sociedad también, en la eficiencia de nuestro trabajo y bueno por eso pedimos la, la sumatoria de otras organizaciones, instituciones sindicatos, la sociedad en general si sí necesitamos también es algo que surge del maltrato y la persecución es eh, que algunos compañeros y compañera monotributista y aquellos que todavía están en planta transitoria y les cuesta sumarse también, porque después este miedo de si después no te voy a tomar o después no vas a pasar a planta y es, surge esas amenazas por parte de recursos humanos también. Bueno, necesitamos la que, que se sumen porque estamos acá bajo una bajo un resguardo sindical, estado de alerta, asamblea y movilización permanente. Digo. Y ya que está, agradezco al sindicato ATE a las dos listas, a las instituciones que las conforman y también a los compañeros del sanatorio del Sol que se han sumado en la marcha que hicimos la semana pasada. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva una mirada para, colectiva comprender, para comprender, la la comprender la realidad y comprometernos con ella. Y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el, y en el empoderamiento, empoderamiento y la construcción, y construcción popular. popular. Somos, somos, somos, somos, somos. Petumoglein.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 Este sábado 20 de julio se realizará en El Bolsón una nueva feria de libreres libres en el bar La Torre, desde las 12 del mediodía y hasta las 19 horas. Allí, varios editores autogestives expondrán sus libros y producciones. Escuchamos a noé de la editorial El Choique, quien cuenta en qué consiste el encuentro. Este sábado 20 de julio, Feria de Libreres Libres. Libros, autores regionales y universales, literatura, infantiles, filosofía, historia, política, arte, talleres de escritura y dibujo. Este sábado 20 de julio, de 12 a 19 horas, te esperamos en la Torre Café. También se realizará simultáneamente un taller de escritura y dibujo creativo a cargo de Caro de Galopamundos y Martín Trigo y un espacio de juegos de mesa en el que María propone jugar a juegos de mesa conocidos y no tanto. Escuchamos a María traigo la propuesta de juegos de mesa para este encuentro de libreres libres que va a ser el sábado 20 de julio eh, en el horario de 12 a 19 horas. La propuesta de estos juegos de mesa son juegos tradicionales que conocemos y juegos completamente nuevos y alternativos sí con con creadores de estos juegos eh, argentinas también. Y se pueden hacer en parejas, juegos que se hacen grupales, hay algunos juegos que son comunitarios, otros un poquito más competitivos. Pero bueno, la idea es eh, que la propuesta es para toda la familia, hay juegos para peques, para muy chiquitines, para gente más adulta, para jóvenes... Y bueno, es un momento de encuentro ¿sí? Lo lúdico generalmente lo que hace es unirnos Entonces la invitación a esta propuesta De jugarse a jugar un poquito Muchas gracias y bueno, les esperamos Enfoques, Enfoques. transmitiendo para transformarnos Lago Puelo, Chubut Vecines denuncian el uso de glifosato en espacios públicos el municipio de Lago Pueblo roció con el agro tóxico parte del predio del gimnasio municipal. Fue utilizado en la pista de atletismo, pese a que el propio municipio declaró en 2015 la prohibición del uso y venta del glifosato. Incluso la provincia de Chubut también prohibió hace unas semanas su uso y su venta. Aún así, el municipio adquirió y roció la pista de atletismo con este reconocido agrotóxico. Alfredo, vecino de Laopuelo, nos cuenta con más detalle. el hecho fue que um, el municipio eh, mandó a un muchacho a, a, a fumigar en la cancha que está al lado la cancha de 11 que está al lado del gimnasio municipal uh -huh. a, no sé, a 100 cien metros de, de las dos escuelas en el, medio, en el centro del pueblo eh, el muchacho no sabía de qué se trataba el, eh, lo que estaba tirando digamos no sabía que era cancerígeno al día siguiente como vecinos nos, nos acercamos al municipio para ver qué, qué es lo que había pasado y bueno, entonces eh, primero empezaron negando la situación, diciendo que era una estrategia electoral que era una movida armada eh, no sé, media hora después hablando con la Secretaría de Gobierno <coughs> eh, resulta que que no, que, que sabían perfectamente que algo se había tirado si se utilizó algo fue sobre la cinta asfáltica que se que se hizo para que para que se construya una, una cancha de, de pasto sintético o sea la idea del municipio era hacer una cancha de pasto sintético entonces hicieron una cinta asfáltica eh, resulta que tiraron tiraron el producto arriba de la cinta asfáltica porque entre la cinta asfáltica crecía el pasto o sea, la solución que, que dio el municipio o el contratado según ellos había sido eso, eso me lo decía la, la secretaria de Gobierno pero el hecho, volviendo al hecho puntual acá del pueblo es que el municipio no solo lo usó sino que también lo compró uh -huh. sí, que, quería invitarlos eh, a, a todos a venir el, el, el martes que viene a las 19 horas en, en la vecinal del paraje uh -huh. va a ver es, va a ser la, la segunda reunión, así que una reunión abierta a todos quienes quieren participar en esta de esta situación de esta construcción enfoques enfoques, enfoques. una mirada colectiva, una mirada para, colectiva comprender para comprender la realidad y comprometernos con ella y comprometernos con ella somos medios y organizaciones que hacemos eje en el, en el empoderamiento, empoderamiento y la construcción, y construcción popular, popular. Somos, somos, somos. Somos. Somos. Petumo Guelayn, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuke, Colectivo al Margen. Los cohigos, San Carlos de Bariloche. Pocahuyo, San Martín de los Andes. Encuentro, Viedma. Enfoque, el resumen semanal de los medios comunitarios, comunitarios y, populares y populares de la tercera Patagonia. Costa de Lepá, Cusamen, Chubut. Una nueva recuperación territorial del pueblo mapuche. En la meseta patagónica, a la vera del río Lepá, la Lof Neuentuain Inchin reafirma y recupera territorio ancestral. Se trata de un predio que fue usurpado en 1948 y los integrantes de la comunidad decidieron ocupar pacíficamente el lugar donde hay casas vacías. Eusebio Antieco, referente de la comunidad, nos cuenta la historia del desalojo de su familia y realiza un llamado de pueblo mapuche y consciente a acercarse a la recuperación. Contento, feliz por volver al territorio, de, de caminar donde caminaba un abuelo. Sí, es mucha, mucha la emoción que se siente, mucho digamos hay muchos nebuenos en, en el lugar. Eh, obviamente sentíamos la necesidad de volver al territorio. Eh, hace mucho tiempo, digamos, fíjense que cuando los abuelos fueron desalojados, eh, en 1948, anteriormente, los abuelos en 1937 habían recibido la mayoría de los alojados de, de lo que es Abuel Pan, o sea, el ejército argentino hoy. Eh, acá vinieron muchas familias desalojadas que se les dieron lugar en el territorio y todavía sigue viviendo esta familia acá. Y bueno, después de tanto de recibir a esta gente, eh, fueron desalojados mis propios abuelos. Fíjense, los, los abuelos recibieron a los desalojados y los instalaron en su tierra, le daban lugar afuera a la ver al río y lo que querían trabajar a tierra le daban un pedazo a la orilla del río. O sea, compartieron su tierra, ¿cómo es lo que quiero hacer yo hoy? Yo quiero compartir la tierra con los hermanos, aquellos hermanos que quizás quieran volver a un territorio y no tienen, bueno, porque el gobierno mismo se ha encargado de que no lo tengan. Cosa de pata abierto para esos hermanos que quieren volver a la tierra y trabajar la tierra, porque digamos... Yo estoy reclamando una cantidad inmensa que yo, ni la familia Cieco, ni los que vivimos acá, lo vamos a poder ocupar. Entonces, aquel hermano que se sienta mapuche o no mapuche, que quiera trabajar la tierra, que quiera vivir en comunidad, que quiera trabajar en comunidad y llevar todo el conocimiento de mapuche adelante en esta comunidad, bienvenido. También yo tomo esta iniciativa pues, debido a todos los reclamos que se me traían los mismos hermanos que fueron desarrollados a tu abuelo de acá eh, mm. en reclamar la tierra, en volver a a ver este a, a ver si qué posibilidad había de volver a la tierra que vivían su abuelo, bueno, debido a toda esa gente, bueno, con esa gente yo bueno, digo, bueno, vamos a empezar a tomar posición de los lugares para devolverle, ya que no lo hace el estado, lo va a hacer la comunidad. Yo la verdad que estoy aprendiendo mucho de lo que ellos dejaban escrito, no pues dejaron todo escrito cómo se manejaron, cómo se manejaron, cómo recibieron a la gente desalojada, que es un lujo de esa misma documentación que deja escrito, no que yo lo pude rescatar del archivo general de la Nación, y por eso ahí, rescatando estos documentos, ahí encontré este documento, que le hablo no de 1948, cuando ellos fueron, empieza el desalojo que ellos hacen la denuncias del gobierno nacional. Bueno, ese papel fue llegado enviado a Buenos Aires y quedó ahí, en las oficinas de tierra de Buenos Aires. Neuentroín en sí significa fuerza de todo. Para llegar a la Comunidad de Costa del Lepa es viniendo desde el Bolsón, uh -huh. eh, eh, agarrar la Ruta 40 saliendo para Esquel, uh -huh. y antes de pasar el aeropuerto, mano izquierda agarrar al noroeste por la Ruta 12, y bueno, esa ruta te trae a Costa del Lepa, bueno, después está Huercaino, pero primero está a Costa del Lepa. La toma de posición se hizo desde la Escuela 99 hacia más o menos eh, 300 metros a la viera del río, arriba, ¿no?, Eh, así que son la, la, de esta forma llegarían aquellos hermanos que quieren venir a conocer el lugar O acompañar, o escuchar, o bueno, a dialogar con, con nosotros Bueno, eh, pueden llegar desde esa ruta Enfoques Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros Nuestra América, Uruguay. El 17 y 18 de agosto se realizará en la capital uruguaya el primer encuentro de medios de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Charlamos con Marcelo Cabrera de la 12 TV, que es uno de los medios que está organizando el evento. Marcelo nos cuenta cuál es la realidad que se vive en este sector de medios en dicho país y por qué se motivaron a armar este primer encuentro de medios. Hacemos media activismo a través de las redes sociales y somos uno de los colectivos que está organizando el primer encuentro de medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares e independientes de Uruguay. Eh, bueno, eh, por más de que algunos compañeros de radios comunitarias del interior han sufrido la, la incautación de sus equipos de manera arbitraria por parte del Estado, no podemos decir que estamos en una situación de persecución. Eh, es más, eh, tras la asunción del actual gobierno nuestro, que es el gobierno progresista del Frente Amplio, fue que se, se comenzaron a regularizar las radios eh, comunitarias, que antes eran llamadas radios pirata, eh, por la ley de radios comunitarias, que fue llevada a cabo eh, luego de la asunción de este gobierno. Eh, dada la lucha de todas las radios comunitarias que aquí lucharon por, por esta regularización, ¿no? Pero luego de esta ley de radios no han habido políticas que, han, que hayan contribuido a, a lo que es el desarrollo de los medios de comunicación alternativos que tenemos muchísimas limitaciones dada nuestra naturaleza, ¿no? de no ser medios comerciales, limitaciones en cuanto a capacitación, en cuanto a, a recursos humanos, en cuanto a, a a la cuestión económica, ¿no? Y bueno, y la red no surge, la, la, la idea de hacer este encuentro no surge eh, para reclamar igual al Estado que contribuya con nuestro desarrollo, sino que Esa puede ser una de las patas a discutir, sí, eh, pero si no surge para comenzar a trabajar eh, en una red de medios de comunicación alternativos. Eh, por más de acá, de que acallan algunas algunas especies de redes, digamos, donde los medios se comunican entre sí, no hay... Eh, una red que funcione de tal forma que solucione estos problemas que tenemos, estas limitaciones que tenemos. Nosotros necesitamos generar una red de medios que realmente sirva para intercambiar información, para capacitarnos mutuamente y para potenciar el trabajo que hace cada cual por separado, eh, de forma de que en conjunto tengamos más fuerza y realmente podamos disput, eh, disputarle el discurso a los medios hegemónicos. Eh, hoy en día estamos como condenados a, a la marginalidad, a pedir algún concurso o algún llamado, alguna platita al Estado para comprar un micrófono, para comprar, eh, para imprimir algunos volantes, eh, eh, teniendo que vender algunas tortas fritas, organizar un, un evento para juntar una plata, para realizar alguna cuestión especial o comprar algún equipamiento y... Eh, Seguimos, por eso, en un lugar que no, no tenemos la, las capacidades para realmente eh, llegar a una masividad suficiente como para disputar eh, un, un discurso único que puede, por ejemplo, dar el Estado. Eh, respecto a esto, por eso realmente necesitamos unirnos para poder realmente tener la fuerza suficiente para para competir en algunos de estos aspectos, ¿no? Eh, entonces, la, el encuentro este, en primer lugar, surge como... Eh, el objetivo principal que tiene es la creación de esta red de medios alternativos. Pero además, también eh, tiene otros objetivos, ¿no? Que son más más básicos, que tienen que ver con conocernos, de... Estamos muy dispersos en los medios de comunicación alternativos, cada uno haciendo su trabajo. Acá hay un, un nivel de centralización muy fuerte. Eh, mismo respecto a el... Eh, tenemos, digamos, en la capital y en la zona metropolitana más de la mitad de la población. Es una zona muy chiquita que tiene aglomerada a, a la mitad de la población de, del país. Y... E incluso en la capital hay una gran eh, marginación de la zona periférica, entonces es necesario que intercambiemos los medios del interior y los medios de la periferia con los medios del centro de la capital, eh, que intercambiemos información, que estemos conscientes de en qué están trabajando los demás, qué personas hay detrás de cada medio, cómo hace cada medio para funcionar, es necesario que nos conozcamos, que nos veamos las caras, que comencemos a intercambiar información. Y, y bueno, que conozcamos también la realidad de los diferentes medios, que que cada uno trabaja de forma distinta, incluso porque no somos todos radios comunitarias, hay gente que trabaja el medio activismo, hay gente que trabaja la fotografía, y que tenemos mucho para aportar uno al otro, un tipo de medio al otro. Entonces, eh, bueno, en primer lugar creo que el, el objetivo del medio es empezar a trabajar... ...sobre nuestra unión... ...y después ver... Si, ...también si le reclamamos algo al Estado, ¿no? Pero para reclamarle algo al Estado... ...primero tenemos que estar... Eh, ...bien unidos... ...y tenemos que estar... Eh, ...también de acuerdo en qué vamos a reclamarle... Eh, ...la cuestión es superar esta... ...esta cuestión de ser... ...los medios los mediecitos, ¿no? Las radiecitas... ...los diariecitos... ...y, y realmente tener eh, la, la llegada con, con, y el impacto social que merecemos tener por nuestro nivel de profesionalidad, que, que a veces comparándonos con, lo, con los medios grandes, eh, te das cuenta que no somos menos, que tenemos mucho para dar y, eh, y que justamente tenemos un trabajo mucho más orgánico, que es mucho más rico eh, y mucho más... Eh, no sé como legítimo digamos no más más real esto fue enfoque en en una mirada colectiva una mirada para, colectiva comprender, para comprender, la comprender la realidad y comprometernos con ella y comprometernos con ella somos medios y organizaciones que hacemos eje en el, en el empoderamiento, empoderamiento y la construcción, construcción popular. popular somos somos somos somos somos petú que